Cada uno de nosotros debe recordarse a sí mismo todos los días que el poder de su cuerpo, alma y mente pertenecen al Führer, al movimiento y por lo tanto a la nación. De esta forma cada uno de nosotros aguantaremos los días buenos tan valientemente como los días malos. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS. En 1923 se fundó el Stotrup Hitler y el 9 de noviembre de 1923 fue prohibida junto a todo el movimiento nacional socialista. Cuando en 1925 el NSDAP volvió a la legalidad, la organización de refugio del movimiento, la SA, quedó prohibida en todo el Reich. El Führer ordenó que se formara una pequeña organización móvil de lucha y protección para salvaguardar las reuniones del partido y se formó el Schussifel. En la mayoría de los casos, las unidades consistían de un líder y 10 hombres solamente. En aquellos días, incluso Berlín tenía una sola unidad de SS, con dos líderes y 20 hombres. En 1926 se levantó la prohibición de las sayestas pudieron asumir nuevamente su responsabilidad de salvaguardar las reuniones. Es en ese momento que la SS se hace responsable de la seguridad personal de Adolf Hitler. De esta pequeña tropa surgió el grupo de combate político más fuerte e inflexible del movimiento. Encargado de la responsabilidad de formar una organización de este tipo, el Reichsführer SS Ingrid Himmler tuvo éxito porque integró y reforzó claramente los conocimientos teóricos de la cosmovisión nacional socialista en todos los asuntos raciales. Los requisitos físicos, personales y raciales distintivos para los hombres de SS también se extendieron a las futuras esposas de todos los miembros de las SS. Por lo tanto, el in Himmler promulgó las leyes familiares de las SS, que eran una señal del conocimiento que en aquel momento tenían y que hoy tenemos los nacionalsocialistas, de nuestro valor racial. Era además una señal de la creencia que ponemos en nuestro destino y en la herencia vinculante de nuestra sangre. A partir del 1 de enero de 1932, todos los miembros de las SS requerían permiso de matrimonio y compromiso. Este permiso solo se otorgaba o se negaba después de revisar exhaustivamente todos los aspectos físicos, raciales y de carácter de los solicitantes. Este procedimiento sirvió para fundar una élite que apunta a una purificación de sangre en toda la nación alemana. En los duros años de combate, las SS se ganaron el lema del fiber. Miembros de las SS, su honor es la lealtad. Junto con sus compañeros de las SA, los hombres de las SS detuvieron el terror rojo. La lista de esos valientes hombres SS que dieron sus vidas como muestra de lealtad es larga. El 30 de enero de 1933, el día de la asunción de poder, las SS contaban con 52.000 hombres que formaron la base y el núcleo duro de las SS del joven Reich. El 20 de julio de 1934, las SS se convirtieron en una subdivisión independiente del NSDAP bajo el mando directo del FIBER. El 17 de junio de 1936, el Reichsführer SS, que también es jefe de la policía alemana, fue encomendado por el Führer con la responsabilidad de unir a las 16 fuerzas policiales del condado en una policía nacional. El Reichsführer SS luego seleccionó a todos los hombres útiles, llenó las filas con miembros de la SS y modernizó a toda la policía de acuerdo con los estándares de la SS. Después del 30 de enero de 1933, las SS pudieron desarrollarse libremente dentro del Reich y asumir importantes responsabilidades nacionales. Sin embargo, fuera de las antiguas fronteras del Reich, las líneas de hombres SS seguían combatiendo por el poder. Esos 23 valientes hombres SS que lucharon por una gran Alemania en la antigua Austria sacrificaron sus vidas en la horca como héroes y mártires. Ninguna cárcel o campo de concentración, Wallersdorf era muy conocido, podía romper el coraje y la creencia de los hombres de las SS en el antiguo país de Austria. Las SS militarizadas se desarrollaron fuera de las SS generales en 1933, cuando el Führer ordenó que las tropas activas de cuarteles se seleccionaran de las SS. En esta élite, solo sirven aquellos equipos que están mejor entrenados en todos los asuntos militares y políticos. El servicio con la SS armada cumple con el requisito del servicio militar obligatorio. El periodo mínimo de servicio es de cuatro años. En tiempos de guerra, se reclutan voluntarios para las reservas. Las escuelas SS Junker, en Tolz y Braunschweig, educan a la próxima generación de líderes. La SS Armada entró en acción por primera vez cuando Austria y Sudetenland regresaron a la patria. Cuando comenzó la guerra en el otoño de 1939, los regimientos de las SS militarizadas y el estandarte de Axead de las SS estaban listos para el combate y lo suficientemente completas para unirse en divisiones. Desde el estallido de la guerra en el otoño de 1939, los soldados de las SS armadas que surgieron de las SS lucharon en todos los campos de batalla europeos y sus acciones heroicas inmortales ya llenan muchas páginas de honor en el libro de historia de esta, la más grande de todas las guerras la generación en flor de Flandes, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega se unen a nuestras filas, luchando por un renacimiento de un futuro germánico unido. La SS es una orden militar de hombres nórdicos hereditarios y una hermandad de sangre de sus familias nuestra creencia esencial es la siguiente. No solo queremos ser llamados los descendientes de aquellos que sabían cómo luchar mejor, sino que también queremos ser los antepasados de las generaciones venideras, necesarios para la existencia eterna de la nación germana.